Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista etapistu irratia. tu televista etapistu irratia. Edito more. información bueno qué pasa con el gasteche cuéntanos cuéntanos ahí tenemos el otro día el ayuntamiento el martes ha, ha notificado a la juventud del, del gasteche macala la obligación de desalojar en el plazo de cinco días que termina hoy hoy es el último es el último día que tienen para desalojar por Su sí, que no lo hemos estado ah, contando bueno. todas estas Eso semanas. Es, entonces, la, la, la carta material. llegó el martes, sí, por la mañana, y la, la gente joven del Gasteche ya ha anunciado que nos saldrán de un recinto que encontraron vacío y muerto en el 2007 y que desde entonces pues vienen llenando de alternativas basadas en la autogestión, en la promoción de un espacio de ocio liberador para las personas y, y además ya han dicho que bueno ya han manifestado la voluntad de defender el proyecto Macala más allá de las cuatro paredes del Gasteche. Por lo tanto, pues hay, ahora sí que habrá que estar muy atentas también a las próximas convocatorias y sobre todo a las próximas noticias, porque evidentemente... Sí, bueno, también como como decía la gente del Gasteche en la Rueda de Prensa, hay en alternativa plazada, tú y tú, Gastea Asamblada, Proyecto Irel Chaule o el Rekin, taller, música, comiqui, maravarismo, ancher, qui, dancha, videoforuna, quichaldia, nacional arte de feminismo, amalurra, en defensa, berchoa, fariak, erribas, cariak, jolasak, estabaidak, ...especulache con ahí, diga, beco, chapel, queta, parte, archaíac, futbitoa, musa, euskara, arenalteco y quimenac... ...bueno, como una interminable lista de actividades que se han llevado desde que está al Gasteche... ...al barrio de San Vicente a, y que está abierto para todo el mundo... ...y bueno, que parece que, que van a acabar de hacerse allí porque el Ayuntamiento lo ha decidido. Eso, y además que parece que también que son cuatro personas, la gente que vive allí, que, que bueno, que vive no, que funciona un poco en torno al Gasteche, pero que sí, real, que lo preocupante es eso, que lo que realmente le moleste es que muchísima gente joven en torno al Gasteche que está trabajando y que han dado mucha vida al barrio también. Uh -huh. y Pero bueno, que sabemos que, que entrarán. Sí. Esta Joan Gugara e Euskal Herrera, eh, bueno, contadche con la nueva joya de Euskal Haularicha. Es la currículum decreto berrie es dute buscars le -esten. el departamento de educación ha metido la mano en el currículo escolar vasco ya nos esperábamos cuando cuando el psoe ganó las elecciones ya sabíamos que, que esto iba a ser una de las principales Pero, Pero nos... porque al final al final tienes que tener en cuenta que en, que en pueblos como baracaldo y en vizcaya en esquerralde el, el castellano ha estado muy discriminado si no en, las, la en las escuelas <risa> vamos a contar la noticia y luego opinamos si no le importaban allá bueno pues a lo que íbamos la cuestión es que el departamento de educación ha decidido eh, eliminar la valoración de la isquera como lengua principal en la enseñanza trabajar el en el aula el rechazo a ETA y vaciar el sentido político al término de iscalerría eh, es un documento que se espera aprobar en, en dos meses y bueno que pues, pues que ya nos lo esperábamos ¿no? eh, de este modo se ha amputado La parte donde se leía, el euskera será la lengua principal y CELA ve lógico este estatus. Cuando el 80% de la población vasca es castellano hablante, ha decidido que lo mejor es priorizar el castellano. Por supuesto, pero es lo que yo decía ahí antes. Es que, claro, siempre me cortes la libertad de expresión. No, sí, sí, sí, pero bueno, para que sepamos de lo que estamos hablando. Cuéntanos, cuéntanos, Mayara. Pues eso, es que yo estaba muy preocupada porque el castellano estaba discriminado. Entonces, al final, yo creo necesario una cosa también castellano. está preocupada. Pero bueno, esperemos que... Pues que pueda seguir, que nuestros chicos, nuestras chavalitas, también que puedan seguir estudiando en euskera, que hombre, esperemos, pero que al final que también si el gobierno vasco proclama también tanto un poco que, la, eh, que los chavales cuando salgan del instituto sean capaces de hablar tres lenguas, pues a mí ya me pueden explicar cómo irán haciendo los planes de normalización lingüística. Pues sí, además, según las declaraciones de Isabel Celaá, el poner los dos idiomas al mismo nivel no tienen por qué tener ninguna influencia en los modelos cada centro decidirá la utilización de los idiomas, cada uno dependiendo de su proyecto lingüístico. Hauda, zailburuak azaldutakoen arabera, ikastetxe bakoitza askatasuna izango du, nahi duen hizkuntza erabiltzeko bere helburuak gauzatzeko. Bete ere, ikastetxe bakoitzak dituen eskumeneren arabera. Y uno de, los, hombre, uno de los objetivos dicen que es el equilibrio del bilingüismo, pero bueno, al final también se está eh, se está viendo que luego, por ejemplo, no hay mucho profesorado, gente que trabaja en la enseñanza, ya nos ha hecho hay institutos también en Baracaldo que, que han implantado ya el inglés como asignatura curricular, pero se están encontrando con que no hay gente... Que, ...que pueda dar historia, por ejemplo, en inglés. Entonces, pues al final acaban tirando de, de profesoras, de profesores... ...que están dando ya otras asignaturas... ...y realmente no están garantizando ese trilingüismo... ...que es lo que nos están vendiendo. Bueno, ya han empezado a salir las primeras voces en contra institucionales. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Iker Nevadiola de EA, ya ha bueno, dado su opinión... Eh, dice que las aunque las dos lenguas son oficiales, la realidad existe un desequilibrio entre ellas y obviamente el que sale mal parado es en euskera, por lo que se le debería priorizar en la educación. Y bueno, por lo demás, educación también solo ha mantenido el término euskalerría para designar a un ente lingüístico y cultural. para una, eh, Cuando en el contexto se refiere a una realidad política, ya no pone euskalerría, sino euskadi. Ya empezamos con la lección que la tuvieron que cambiar de nombre, bueno, que la tuvieron, sí. que se obligó a cambiar de euskalerría a euskadi y hubo un montón de de protestas por ello y a partir de ahí pues ha venido toda la lista de lo demás ¿no? pero bueno pues ya estaremos un poco atentas a sí. ver cómo será la educación ¿Cómo avanza, cómo avanza en los próximos meses y además también hay que como consecuencia por ejemplo de esta de esta ley vamos a contar un el colectivo Sorchenicas Batúas nos ha hecho llegar que ha iniciado una campaña para recaudar fondos que están dirigidos a sufragar los gastos del alumnado de, de Mendigorría, que está en Navarra y que se ve des, se ve obligada a ir hasta Gares para poder estudiar en euskera. Pero al final también, aquí ya sabes que muchas veces usted, el, los desplazamientos normalmente pueden ser gratuitos o casi gratuitos, en esos casos la gente está obligada a pagar desplazamientos también. si sí, parece que va en, el tema de Navarra por zonas escolares, sí, ¿no? Si tú sí. estás en una zona escolar... Eh, y quieres ir a otro colegio de la misma zona te paga el gobierno navarro el transporte si sí, sí, es por cambiar el modelo pero si estás fuera de, de ese sí, ámbito que cuesta 5.250 euros que ahí queda eso transportar un niño o una niña a, su, a un colegio Euskaldun en, en Navarra y bueno, todo en este caso, por usted en Euskera pues eso multiplicado por los niños y niñas que lo estén mirando pues hay que reco recolectar bastante dinero así que En ericolore.org podéis encontrar el número de cuenta para, para hacer los donativos. A ver, uy, que me toca bien. LAVEX Servicio Social en Probatización en Contra, Jocodú, Baracaldo, Udalena, Urreán. El sindicato LAVE ha puesto en marcha la iniciativa Servicio Social en Aldeco y Bilbida, que recorrerá Euskal Herria las próximas semanas con el fin de denunciar que el actual modelo de servicios sociales deja los derechos en manos privadas para convertirlos en un negocio. Es una marcha que se va a hacer alrededor de Tuduz Calerria y que el pasado jueves, o sea, ayer, ayer en pasó por Barakaldo uh -huh. y ahora ya estará llegando a, a Gasteiz. Atxo, eh, gainera, atxo egoizean eurriari eurregin ez, labek, eh, pues, Servitxu Social en Ibilbede eh, aurkestu zuen Barakaldo. Hora, izan zen, goiseko amaiki, amaikaterritan udaletxe parean, eh, konzentrazioa burutu zuten, etxe, etxe, etxe eta hemen Barakaldo matez ere etxez-etxeko langilek eta servitxuetako erabiltzeil erabiltsaileek zerbitzu geiago eta hobeak eskatzeko. Horregatik izan zen atzoko kontzentrazioa hemen barakalde. Bueno, li con la idea de trasladar a la sociedad que si acumulamos fuerzas, si nos juntamos, pues que igual podemos conseguir cambiar la situación. La campaña concluirá el próximo 27 de noviembre en Gasteiz con una manifestación nacional por los servicios sociales de calidad. En la que invitamos a, a asistir. Ya recordaremos más adelante en la gente. Chamel sí, claro que sí, paso estamos. Bueno, pues ahora nos vamos a aniversario, comités internacionalistas, va a cumplir próximamente 30 años y van a organizar un... Una, bueno, su fiesta de cumpleaños la van a organizar en Bilbao. Amaitzear dagoen urte honetan, Komete Internacionalisteko hogeita mar urte betetzen ditu, lehen aurratiago esan dugun bezala, eta urte hauetan zehar Euskal Herriko eta Munduko beste inbat lagunekin batera, zare zabal bat oseatxeari ekin dio. Somototik txapazera, Gazatik pragara, Eh, rog tosketik pasata, karakas, ba baktak, edo laabanan, herrien arteko el kartasuna, taborro que se zabalduz, ideien contrabandoan, esperientzetan, eta ekintzetan parte hartuz. Mundutik etxera, txetik mundura, joan eto record, chartel, eh, mugagabea. Y como 30 años, pues solamente se viven una vez, pues eh, quieren juntar a la gente que de una manera u otra han tomado parte en este proyecto, mirar un poco al pasado, al día de hoy, recargar la mochila y construir un futuro desde hoy hacia adelante. Baila, ikitaldea, eh, eh, kukutza gaztetxean izango da, Bilbon, eta aurkidezak egu, bueno, ekintzasko, eta kontzertuak bebai, orkresta, betagarri eta DJ Makala. Oida, orduan, ba, haiek eh, esaten zuten bezala, denok bibera azalbako gaita sortxian. Eta maitxeko, berritako zentro cultural de las mujeres de Magadiga que también está de aniversario y cumple 25 años. Eh, dentro de los actos por el aniversario, el martes en Cresala de Toa, varias generaciones de responsables de este grupo a lo largo de estos años dieron una charla ante una sala abarrotada para contarnos esta experiencia. ...cuyo germen fue su inquietud por organizarse... ...por trabajar para transformar el barrio, las casas y ellas mismas... Uh -huh. ...y Marisol y Esperanza Flores hablaron ese día... ...sobre la andadura del, del Centro Cultural de las Mujeres Mamariga... ...que por cierto, no sé si sabéis... ...pero es la Asociación de Mujeres Legalizada más antigua de Euskadi... ...bueno... ...ahí la tenemos... Ahí está. <risa> ...de Euskadi Ría, ¿eh? que te estás perdiendo la de Vasco... ...ay, perdón... <risa> <risa> ...bueno, pues... ...seguimos con otra cosita... Aija! Al bosque a trabajar! Los enanitos buenos tenemos que currar! Aija, aija, aija, aija, aija, aija, aija, aija, aija, aija! -ha. Come mucho paro, que aguantarlo todo! Cómo está la vida hoy, y es que hay que comer! Todo el día reventando y a un cabrón beneficiando. Y encima eso con gazondeos? De amor al trabajo. <todos> Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, a reparten sus migajas. ¡Oh agradeciantos! Somos solanitos, somos los siete lanitos, pero en este cuento blonzo, dieron su olla con ella. A fichar I hope. Ya de vale depritar Los enanitos buenos Al patrón han de matar La Cenicienta que no quería comer perdices. El cuento que desmonta todos los cuentos que nos han contado y fueron felices y comieron perdices. Este es el final convencional que siempre nos han contado, pero... ¿Fueron felices de verdad? ¿Y si no les gustan las perdices, será el príncipe tan perfecto como aparenta en el cuento? ¿Y la princesa? ¿Encajará bien en su vida? Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta es vegetariana. Aún así, tenía que cocinar las perdices. Tenicienta Gerota chartó a Gurkutschensen, Gaisoric, Galduric, Lurjota. Un día decidió contarlo, aunque con tanto comentario se confundió más y dejó de contarlo y se quedó sola. Pero un día tuvo la suerte de verse a sí misma. Le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido, pensando que el príncipe la batekin salvaría. Que los príncipes no salvan, tampoco los camioneros ni los jockeys. Dejó de sentirse culpable, se perdonó y se dio cuenta de que la única capaz de salvarse era ella misma, su Subseu. Así que la Cenicienta dijo basta, y apareció la hada que era una basta. En cuanto la hada la abrazó, se puso a llorar y llorar. Lo lloró todo, y se sintió mejor que nunca, vacía, con el miedo que le daba a ella a quedarse vacía. Orain, Soilic Gaussapolites, Betebearsen. Dejó al príncipe los zapatos de cristal y las bordices. Eta beraldeketaren bidetik ainbat pertsona ezagutu situen. La ratica presumida que ha empezado a engordar y a liga más, la bella durmiente y la blanca nieve que se están despertando, desincosicándose del prósac y una vez libres pudieron realizar sus sueños, ayudándose entre sí. Bueno, os hemos contado este cuento de la fenicienta que no quería comer perdices. Para seguir con el tema que os habíamos presentado al principio, del tema de Puñac de cuentos que vamos a ir contando poquito a poco a lo largo de hoy. En tiempos muy lejanos, para amenizar las reuniones era costumbre relatar historias los unos a las otras. Aquellas narraciones orales, muchas de las cuales llegaron a abrirse camino hasta formar parte del dominio público, reflejaban el modo de vida de la sociedad de entonces. Eran cuentos sexistas, discriminatorios, injustos, culturalmente tendenciosos y denigrantes. Para las brujas, los animales, los duentes y las hadas de este mundo. Y, por supuesto, para las personas que los escuchaban y fueron educadas con estos relatos. La literatura infantil cumple un papel muy importante como material educativo. No hace falta esforzarse mucho para darse cuenta de que a través de los cuentos muchas veces se refuerzan estereotipos que nada tienen que ver con el trato igualitario entre los géneros. ...masividad en los personajes femeninos... ...el matrimonio como único fin de las mujeres... ...la belleza como cualidad irrenunciable para ser protagonista... ...la literatura transmite ideología... ...y los modelos no siempre deseables. Tenemos honrosos ejemplos de cuentos tradicionales... ...adaptados a lo políticamente correcto y a lo no sexista... ...dentro de estos, así empieza Caperucita Roja... Érase una vez una persona de corta edad llamada Caperucita Roja, que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día, su madre le pidió que llevase una, ceta, una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo considerara una labor propia de, de mujeres, atención, sino porque ello representa un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. Además, su abuela no estaba enferma, Antes bien, gozaba de completa salud física y mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, como persona adulta y madura que era. Bueno, este es un cuento que hemos recuperado de los cuentos políticamente correctos. Es una colección que, que hay por ahí que invitamos a todas las personas a, a leerlos. Y bueno, lo que decíamos un poco antes, así leyendo, porque estaba quedando un poco... O sea, nos Hemos hemos querido contarlo as, leyéndolo para que quedara claro el mensaje pero bueno, vamos a explicar un poquito para hacer un poco más cercano esto y bueno, la idea es que Que todos los cuentos que, que llevamos leyendo desde pequeñas y desde pequeñas, sobre todo igual más a las mujeres nos leían esto de que las princesas y los príncipes azules, pues no nos han hecho mucho bien, la verdad. Y igual antes no éramos tan conscientes de ello y todo el mundo quería ser la princesa, pero pero bueno, parece ser que hay gente que se, que se ha encargado de rompernos esos mitos y, y de explicar que, que todos los roles que han sido prolongados o sea, bueno, que han, que han sido... ¿Cómo se, cómo se dice? Así como afincados eh, que se estado fomentando sí así, ¿no? y que han sido clavados a fuego en, en nuestras mentes con conocen miles y miles de historias pues bueno que, que es que es posible poder cambiarlos que se pueden contar de otra manera y animamos a la gente también a que a sus hijos y a sus hijas no, no les deiban con este cuento no con este rollo Y tanto que cuento verdad <risa> y <tanto> que cuento. <risa> además que, que también que al final cada cuento también tiene miles de, de versiones ...que siempre depende de quien lo escriba o depende de quién haga la versión... ...pues puede fomentar el sexismo, en no sexismo... ...pero que estamos acostumbradas igual a ir a una librería o ir a una biblioteca... ...y decir quiero el de los tres cerditos y ya está, sin pararnos a pensar en nada más... ...entonces como hay gente como Alites, que luego ya nos va a contar... Que, ...que hay un montón de historias escondidas por el mundo pues invitamos a la gente a que, que profundice un poco en ellas. Sí, aquí investigando un poquito de los cuentos o sea, tradicionales hemos descubierto otros cuentos que seguramente también nos sonarán y vamos solo a presentar el título para que luego ya llamen a leer. ¿no? <risa> Tres cerditos que se unieron para formar un sindicato y así evitar que el lobo feroz les demoliera las casitas. Una cenicienta que le demostró al príncipe azul que ella es una mujer independiente y que no necesita de él para iniciar bailes de cortejo. O una desamparada mujer apodada bruja que tuvo que defenderse de las travesuras de dos hermanitos que llegaron a su casa luego de perderse en el bosque y no la dejaban vivir tranquila. <risa> Con la vara que la dieron. <risa> y siempre pensando que llega la mala, ¿eh? madre mía. También, eh, lejos de, de la imagen... ...edulcoradas, ¿no?, así un poco que, que tenemos eh, de ellos... ...pues bueno, los cuentos de hadas originales... ...muchas veces han sido narraciones poco complacientes... O, o mejor dicho, terroríficas. Sí, terroríficas al final y los, los cuentos se porque... eh, van pasando de generación a, entre, eh, a generación y cada vez que se lo cuentas a alguien, sobre todo si es un niño o una niña, igual lo intentas suavizar un poquito en algunas cosas, pero hemos encontrado algunos cuentos originales de los que conocemos ahora, que si estamos criticando <risa> la versión que conocemos nosotras, la de antes ya era, bueno, de sí, cortarse sí. las venas. Toda la vida, con el miedo que nos han dicho, ¿verdad? con Ay, que viene el coco por la noche. esto Menos mal que a mi casa, por ejemplo, no han llegado <risa> estas historias. También decir que había tres tres cuentos, o sea, tres... Jarracitos explicando los cuentos y uno lo hemos quitado porque nos daba miedo hasta sí, nosotras sí, sí. Leerlo en la radio Y vamos a empezar bien el fin de semana sí, vamos bueno. A bien. Pero bueno, cuenta, cuéntanos Naya, cómo, ¿qué le pasaba a la Cenicienta en aquella Ay, época? la Cenicienta, pobre, con todo lo que ha sufrido, ¿verdad? Pues los orígenes de la, dola, de la adorable Cenicienta no fueron tan adorables en su versión original Por toda la crueldad que la pobre Cenicienta tuvo que sufrir en manos de su dominante madrastra pero que ha pasado, que quizás fue bien merecida. Anxineko contuetan, cenicienta que alde, mal, alde mal bat zeukan, eta amaurdea ama hiltzea lortzen duen, eta aita eskondu zen su ama de llaves. <risa> pero no tuvo en cuenta las seis hijas del ama de llaves y todo el trabajo que eso trae. Eso es más telenovela que cuento, ¿no? Igual lo podemos clasificar en novela. Y Blancanieves, en la versión antigua de Blancanieves, al final de la versión original alemana, escrita por los hermanos Grimm, La perversa reina es fatalmente castigada por intentar asesinar a Blancanieves. El método que utilizaron para castigarla fue lo más extraño. La madrugada reina fue obligada a bailar usando un par de zapatos de hierro al rojo vivo hasta que caía muerta. Tiene su cosa, ¿eh? Sí, bueno, tiene su cosa. Dar ideas sin más. Pues bueno, y la otra no contamos porque ya era demasiado. O sea, ya pasaba pasaba lo, sí, lo, gracioso, ya, y pasaba sí, lo gracioso, sí, pasaba sí. lo gracioso. Y tampoco es plan, ¿no? Bueno, pues... Con este tema os vamos a dejar con un cuento que nos ha enviado Nora desde Guipúzcoa y aquí os va una, un cuento cantado. Esta es una canción que a mí me gusta bastante cantar. A mí también. A también. Aparte de cantante, es un investigador nato. Él descubrió la verdadera historia de Caperucita Roja. Érase que era, un bosque con la abuela, solita y abandonada, con diabetes y viruela. Y la dieta que tenía, etapa de inocencia, hasta que un maldito día decidió cobrar la herencia con dulces y mermelada La dulce merienda, acabara con ella Y nadie se enterará de nada Menos mal que en el bosque, también vivía un lobo Que como no leía cuentos, ayudaba a la abuela en todo Aquí le dijo a la cenita, tú qué pasas de tu abuela y ahora vienes con fresillas. Cuando le encanta niña, se habló del contenido. El lobo comprendió todo y le propuso lo ya sabido por un camino de Cuando el lobo llegó a la casa, le contó toda la vieja y le sustituyó en la cama. Más tarde llegó la niña que enseguida comprendió todo y vio destrozados los planes por culpa del sufrido lobo. Salió de la casa corriendo y llamó a las fuerzas del orden que mataron a tiros al lobo. Hombre, la abuela desapareció por causas desconocidas y se repartieron la herencia, mitad ello y mitad caperucita. Luego fue cuando inventaron una preciosa historia que ocultó lo sucedido y además les llenó de gloria. La moraleja de esta canción que canta tal como me contaron es que por buenos o malos siempre nos llevamos los palos es que por buenos o malos siempre nos llevamos los palos es que por buenos o malos siempre nos llevamos los palos Vente pa'qui a charlar un poquito Padabada virandara bachira daravachira pam Vente pa'qui pa no me dejes solito Padabada virandara bachira daravachira pam Bueno, bueltan garaia berriz, e, alaitz daukagu gurekin, alaitz muskizeko ipuinkontalaria da, eta kunkun taldekoa, Vai, Or, ongetu horri alaitz. Eskerrik asko. Esan dugu, bueno, lehen, ez dakite konturatu zarien, baina txunduguna bestia bez, ez da izango zuena. Zarriduguna bestia izan da pizkatolan, baina bueno, beintzategu gaur baintzen gozotasun pizkatekutzu bat emanaideago gure programari, baina ez dakigus ergatik ez dago gozotasun ez guztia, baina bueno, guarira. Ongietorre alaitz, bakizu bezela eh, inkestatxo batek dizugu aurretik eta gero ya kontatuko diguzu zure bizitza. Oh. Bueno, la encuesta general, se la hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, no tiene nada que ver con los cuentos, pero bueno. ¿De ¿Dónde eres? ¿De qué barrio? De Musquis y del barrio La Casería, que es un barrio en el Monte Mello. Nos han, nos han metido en la encuesta nuevas preguntas. ¿Quién se ha inventado las preguntas? <risa> bueno, vamos a pasar de las preguntas nuevas. ¿Qué faltais ahora en tu barrio? Pues muchas veces lo que faltan son farolas porque se funden y el técnico del ayuntamiento no pasa más que una vez a la semana. Entonces si se funden los viernes, pues hasta el jueves que viene te quedas sin luz. Entonces, a veces, pues es un claro. poco oscuro. <risa> Pero como vivimos solos también, pues no, pues no importa mucho. Entonces, y sobrar, pues, para mi gusto, vecinos. Aunque seamos poquitos, mejor con menos. Berris, Hayoko, Basiña, Seine, Ria, Uquera, Tu, Kosen, Uque. Euskal Herria, Dudari, Gave. Un lugar que te gustaría conocer y uno que no. Uno que me gustaría conocer, Mongolia. Y uno que no, pues no lo sé. Nunca me paraba a pensar en, en eso. Y hablando así un poco de personas, ¿a quién te gustaría conocer o haber conocido? Qué difícil. Pues me habría gustado conocer a Gertz, que es un antropólogo que no conoce mucha gente, pero nosotros cuando estudiamos antropología fue una de las personas importantes en las clases. Y sí, ha sido. Hablar tomando un café o... <risa> eh, el Yonan de Baracaldo, ¿sabes quién es? ¿Qué crees? ¿Que es un cuento de realidad o ficción? Pues creo que es un cuento que se ve muchas veces en la realidad. O yo, por lo menos, no solamente en Baracaldo, pero me he encontrado a gente muy parecida. Es, es verdad, sí. <risa> Casi todo el mundo nos dice lo mismo. Eta, ya bukatshekos, eh, si pudieras pedir un deseo, seguís angosan. aldera saileak. Eza, bai. esa ma daiteke, din jote igual ezin da esan. Bai, bai, esan daiteke. <laughs> Mire ustez oso garrantzitsua izango litzateke jendeak iendeak barregitea egunero pizkatxo baten bat di madere. Ze jende oso serio da bilazken aldian. Da behar dugu barre pizka bat. Ja. Bai, hori egia da. Bai, hori eskerrak errekolor eri. Bai. <laughs> Bueno, y ahora vamos a hacer las preguntas que estaban aquí, que son de, de otra cosa, pero que tiene relación con los cuentos, luego te preguntamos más sobre lo que, sobre lo que haces y así. Vale. Pero bueno, así como encuesta personal, ¿cuál es tu cuento preferido? Pues es que a mí me gustan todos los cuentos, pero en Cuncún siempre hemos tenido una mala costumbre que ha sido la de cambiar los cuentos, entonces una vez cambiados pues siempre nos han gustado un poco más. Pero en general yo me quedo con todos, todos los que me han contado, porque cada cuento tiene su momento. Entonces, pues los que te contaban de pequeña no puedo decir que no me gustan, porque sí me gustaban. Y los que ahora hemos descubierto, pues como el que acabáis de contar de, de cinicienta el de Chano gorrichu pues todos esos como no te van a gustar también, ¿no? ¿Y la corridos unas que en Liburua? <risa> Harry Potter. <risa> bueno, ¿y la ocurre dos unas que un en Liburua? Harry Potter. Es, eh, <risa> Adams Familia, pasada en este Burua, berriro. <risa> ¿Con qué encuentro relacionarías a Baracaldo? ¿Baracaldo? Pues con el de la princesa, que no quería ser princesa y quería ser albañil, que no es muy conocido, pero es bonito. ¡Ay, ni la ocurrido! <risa> eh, Baracaldo y participación social. ¿Es un cuento de ciencia ficción? No, yo no creo que ningún cuento sea de ciencia ficción. Hace falta un poco de magia y de ganas de contarlo. Y luego, sin pensar, ¿cuál es la primera palabra, cuento o personaje que te viene a la cabeza cuando oyes? ¿Altos hornos? Una palabra. Me quedé un, en blanco. Que no he pensado nada. Te decimos otra, o sea, Garzón. Ay, eh, ¿horba? O... ¿Ike ¿Largamel? ¿Ikea? O, ¿Ikea? Ikea. Cuando pienso en Ikea, pienso en colores más que en... Pienso en verde pistacho y en rosa Ikea. ¿Ayuntamiento? ¿Ayuntamiento? Ayuntamiento El castillo encantado no sé. Sí, o sí, el castillo de la bruja sí. O algo <risa> ¿Eh, Cárcel cárcel La cárcel siempre es mala en los cuentos Da igual que metan a los protagonistas O a los malos Siempre es un sitio que, que no gusta mucho meter en los cuentos Gaza marca tú Gaza. Gaza Pues Gaza es un sitio en el que se cuentan muy pocos cuentos Sexo Sexo. Hay algunos libros de el sexo entre los personajes de los cuentos que <risa> recomiendo leer. Bueno, estamos volviendo locas, vamos a hacer una alcarriqueta es normal, le bendiga a Orreda. A ver, así con gananle, tengo Galderequín. ¿Por qué empezaste a contar cuentos? Pues todo empezó con una tontería en el instituto cuando estudiamos una, una asignatura que se llamaba taller de literatura y el profesor en vez de darnos la chapa leyendo otra vez el Quijote y y todos esos libros clásicos que ya teníamos que leer en la clase de lenguaje decidió que empezáramos a, a investigar sobre los cuentos, los cuentos clásicos y qué podíamos hacer con ello entonces empezamos a contar, pues, ya te digo, como una tontería en la misma clase, en el mismo taller y el profesor decidió que había unos cuantos que contábamos pues, un poquito mejor no mejor porque seas mejor o porque tengas más gracia igual porque le poníamos más ganas o igual porque nos preocupábamos más por hacer los deberes y entonces ahí empezamos a contar y al de muy poquito tiempo nos ofreció el el Ayuntamiento de Santurchi la oportunidad de contar delante de gente y encima cobrando. Y con ese dinero luego nos fuimos de, de viaje a Salamanca, los del taller de cuentos. <risa> Esa fue nuestra primera obra y primer éxito porque salimos en el Eguncaria. Y antes nos has estado contando que tiene o sea que tú formas parte de una asociación. ¿Cómo se llega a formar una asociación de cuentos? Bueno, la verdad es que lo nuestro era más un talde que una asociación, porque el proceso de ser asociación era bastante complicado y y hace falta mucha gente y nosotros empezamos solo tres entonces dijimos bueno pues vamos a hacer un talde nos dimos nuestras normas que firmamos los tres como compromiso entre los tres y y luego le, le lo firmaron otros dos testigos así algo como muy simbólico no pues cuando tienes 17 años de esas cosas ¿sabes? entonces y fuimos a la bbk a los tres a abrir nuestra propia cuenta de No, pues para todo lo que íbamos ganando o lo que íbamos metiendo para comprar el material y entonces esos fueron los primeros pasos que cuando teníamos todo hecho dijimos, bueno, ahora sí, somos un tal de organizado ya podemos decir que somos cun, cun y ya podemos comprar nuestro primer telón, que fue un cacho de tela que luego dibujamos. Entonces esos fueron los primeros pasitos y yo creo eso, cuando, cuando salimos de la BBK ya con un poquito de dinero que habíamos metido cada uno y dijimos, bueno, ya podemos empezar a comprar material para poder seguir haciendo cosas. Ese fue el primer momento. ¿Y qué son para ti los cuentos? Pues para mí... Para mí son son una parte muy importante de, de lo que soy. O sea, al final yo no me imagino no me imagino una Light sin los personajes que han pasado por mi vida. O sea No me imagino a Light sin haber conocido a Piti o a Trikitisa o, o a mil otros personajes que han sido parte de muchísimos espectáculos y, y que nos han dado pie a conocer a personas que si no no habríamos conocido. Entonces para mí son súper importantes. además Luego las reuniones del Talde también sirven como psicoterapia muchas veces, ¿no? ¿no? Vas ahí con tus problemas y llegas y dices, bueno, pues si había gente los cuentos que lo pasaba peor. No sé, y siempre además, últimamente con todos los autores que hay, que están trabajando muy bien, está haciendo un trabajo muy bueno de reforma de cuentos para hacer una lectura del siglo 21 al final, ¿no? Y ahí es joder, pues yo muchas veces igual he sido la Cenicienta que habéis dicho antes, ¿no? Cocinando perdices y buscando al Príncipe Azul. Entonces todo eso luego te va da dando pie también a decir, joder, pues... Yo no soy vegetariana, pero también quiero liberarme y luego llenarme de cosas bonitas. Otras cosas, ¿no? Y es cierto que los, los cuentos son solamente para niños, para niñas, que es no. lo que mucha gente piensa. Que va, no, nosotros de hecho en Cuncún empezamos como una cosa para para niñas y niños, pero luego seguimos haciendo con gastes y, y la verdad es que algunos de los espectáculos que hemos hecho con jóvenes y con adultos han sido uno de los mejores espectáculos que hemos hecho, porque al final la interacción que Que tienes con ellos es diferente que con los niños los niños van y escuchan un cuento pero sabes que a los mayores además de contarles el cuento le estás contando otras muchas cosas que se están dando cuenta al mismo momento pero los ¿sabes? niños y las niñas no son más impresionables pues de buenas a primeras sí pero también es verdad que si logras crear con el público mayor un ambiente mágico y de cuento Ha habido veces que hemos tenido que parar las, las ikus, eh, los espectáculos, hemos tenido que pararlos porque la gente se estaba riendo tanto que no podíamos seguir contando. Entonces ahí dices, bueno, esto ha funcionado, solo han creído, no? Se lo están pasando bien. Eta zen motatako adibes ipuina contatzen dituzue zuek? Benetazkoa, diuen benetazkoa, diuen liburutan datosenak, berriak, zuek asmatutakoa, zen olako gauzak eskatzen dizkizuete? Bueno, egiten dugu egia esan denetari. hartzen ditugu ipuina klasikoak, betikoak, Eta gustatzen ez aizkibun gauzak edo egokiak ikusten ez ditugun gauzak moldatzen ditugu. Da moldatzen ditugu, moldatzen ditugu, ba gure hausnarketa prozesu bat egin genuen, da bueno, zer nahi dugu, ze dugu ipuinekin, da hori bilatu ostean, has ginen, ipuineak moldatzen. Baina bai egia dela, gaur egun, ba, ezagutzen ditugula ipuin batzuk, ba, kontatu aldirela, dauden moduan. Mm -hmm. Ze gure ustez, egokiak dira gure idiekin, ba, datoselako. Eta zer ber da olako spektakulo bat beitz giroa sortzeko, eh? Dino Suek Adrides esaten ditu orain, kontatu ipuin bat Adibe Kulturetxe batean, Kulturetxe batean eta zuk ez daki sua imagenatorriko dergen, agusi enchaqoediño. Bai. Sua imagen de igual, una persona eh e, bueno, está aquí bai. Un perchenenguro de txusaurrea, sortzen duzu. Ba, asko sailagoa da giroa sortzea. Baina zor daiteke baita. Batez ere dira zuregoak Sua tresentzarenaren jendearen aurrean pentsatu beharguzu. Bueno, jendea etorri da. Ez ni ikustera baizik eta ondo pasatzera, eh? Zerbait entzutera eta nik daukat hori emateko aukera. Orduan, xelan egingo dut mundu guztia gustora geratzeko. Orduan, ni ningo gogoratzen dut bein egin nuela Saiako antzokian antxespen moduko bat, ipuintxo bat kontatu nituen da zen jai ofizial bat. Orduan etorri ziren ba, Eusko Jaurlaritzaetik etorri ziren batzuk, tal, pertsona oso garrantzitsuak. Ezer izan aurrean, bere euren korbatarekin eta Hai. euren serio horpegiarekin. Daur duan, ni gateran nintzainan esan nuen joa, zelan lortuko dut, hau guztia honik transmititu du nahi duan guztia transmititzea, ez? Hai. Dazkenean lortu nuen, ba, eurepe bai sartzea jokoan, ez? Ba, igual bat hartzen dozu ateratzen dozu, edo egiten diozu ez daki zer beste bati, daur duan ja sartzen ditu zure munduan. Daurrelako truko edo trampa txikiak egiten ditugu. ¿Y todo el mundo puede contar cuentos o tienes que tener algunas características especiales o qué hay que hacer para contar un cuento? Yo creo que todo el mundo puede contar, es más, yo creo que es bueno contar cuentos porque cuando tú cuentas un cuento, bueno, nosotras en Cuncún muchas veces vamos disfrazadas, entonces vamos disfrazadas de otro personaje. Entonces yo como a Light puedo contarte un cuento, pero si yo te cuento un cuento como triquitisa va a ser muy diferente y seguramente te guste más porque yo me he metido en otro papel. Al final dejas un poco atrás tus miedos o tu vergüenza o tu miedo escénico del que tanto se habla, ¿no? Tú ya eres otro personaje, te pones tu peluca y tu gorro y sales ahí a darlo todo porque es la vida de ese personaje estar delante de la gente. Entonces creo que, que es muy positivo hacer esos juegos de rol así improvisando también muchas veces porque, claro, lo que tienes que tener en cuenta es que un cuento no se puede aprender de memoria y luego mm -hmm. leerlo. O sea, tienes que transmitirlo y, total, tú ya te lo sabes. Entonces no tienes que ir palabra por palabra repitiendo lo que alguien ha escrito, invéndatelo y no sé tú misma un poco también, lo mismo que somos nosotras mismas durante todo el día contando cuentos también. Y, y por ejemplo, se me está ocurriendo así para os suelen proponer un tema, ¿no? Un tema y y podéis crear un cuento en base a ese tema para fomentar, por ejemplo, imagínate, pues vamos a hablar de participación y queremos que a, a gente de 33 años que os vamos a meter también en una sala y queremos que a través de un cuento trabajemos la participación. ¿Es posible? Yo creo que sí podría hacerse. Hombre, habría que pensarlo muy bien y, y trabajarlo, ¿no? Al final cualquier espectáculo que te mandan lo tienes que trabajar, pero yo creo que trabajándolo y si luego la gente que va a ir de público tiene ganas de participar porque claro, no puedes hacer algo mm. por la participación si luego la gente no participa pero yo creo que de ahí podría salir algo bonito y algo interesante. Bueno, aquí ya sabemos que el tiempo es limitado y a mí me gustaría, no sé, no está preparado entonces igual no, pero me gustaría que nos pudieras contar un trocito de un cuento como Alige, como Triquitisa o como quieras. ¿Es posible? No, como quieras, ¿eh? Pues va a tener que ser como Alige porque no me ha traído la peluca. <risa> <Vale>. Un trocito <risa> pequeñito, solo para, no sé, lo que tú quieras, algo, algo que te guste, sí. Bueno, pues había el cuento que he dicho antes, el de la princesa, que no quería ser princesa, ese cuento siempre nos ha gustado mucho porque es... Al final es una metáfora también de nosotras mismas, ¿no? O sea, muchas veces nosotras somos algo que en verdad no queremos ser, pero como que la vida nos ha llevado a ser eso. Entonces, bueno, pues, eras una vez, hace muchos, muchísimos años, un reino muy bonito, con su rey, con su reina y con su princesa. Pero la princesa tenía un problema, que no le gustaba ser princesa. No le gustaba ser princesa porque no le gustaba mandar. Y ella decía, ¿por qué tengo que mandarle yo a alguien que es más mayor que yo y el que me haga caso? pues no lo veo bien y le pregunto a su aita y su aita decía, pues claro que tienes que mandar, porque eres la hija del rey y el rey es lo que hace, mandar, y la reina que hace? Mandar, y tú como princesa a mandar. Pero la princesa no acaba de ver muy claro eso. Y entonces un día le preguntó al cocinero. ¿Y tú mandas? Sí, yo también mando. Joder, Pero tú no eres rey. Pero yo soy jefe de cocina del rey. Yo claro que tengo que mandar. Y siguió preguntando a toda la gente que trabajaba en el castillo y vi que todo el mundo mandaba. Y dijo, en este castillo, ¿qué hago yo en este castillo si soy la única que no le gusta mandar? Entonces decidió salir a dar un paseo. Y salió a dar un paseo y se encontró con una rana. Y la rana hablaba. Pero la rana no, le dijo, ay, te voy a conceder tres deseos. o La rana lo que le comentó fue que si ella lo que quería era liberarse y salir del castillo, lo primero que tenía que hacer era aprender a leer. Porque una princesa sin saber leer lo único que puede hacer es mandar, porque si quiere oír un cuento se lo tiene que contar a alguien, entonces le tienes que mandar a alguien que te cuente un cuento. Y si quieres cocinar, como no sabes leer el libro de recetas, pues tienes que decirle a alguien que cocine. Y entonces le mando a la biblioteca. Y en esa biblioteca, entre la rana y la princesa que no quería ser princesa, empezaron a leer y a buscar y a buscar. Total que al final la princesa decidió ser albañil. Y el final lo dejo para otro día. <risa> <risa> es que rica escaladita etortsejatic, suspolita y puñak. Y bueno, a seguir contando y alegrando la vida de la gente un poquito. Es que rica bueno, bueno. amigo ta historia de un duende que vive conmigo. Los trabu son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris amarillo. Son los trabu. Y vienen detrás bubu la los Yo! Lo trabu de colores que tienen su de siempre están de vacaciones Lo trabu a mí me dicen al oído que son invisibles y me cantan sus canciones se esconden por la noche por debajo de mi cama me quitan hermano la llave del coche Ma pagar termo me con la medicina te tropea la maceta vecina cuando canta la gallina siempre me están dando golpe en la cabeza y en la pierna lo trajo un sonro blanco verde nefantara. bueno talaitche jundapiscap eh baina orain gaiari lotuta ere Kontatuko dizuegu, ya eskenengo gauzatsoa edo, eta liburu bat gomendatuko dizuegu. Liburua, e, liburuaren titula Munduko Zazpi Herrialdetako Ipuinak da. Aurreko abenduan, durangoko asokarako ateratako liburua e, Joseba Sarroena Indiaren eskutik. Zazpi Herrialdetako historiak, ipuinak eta euskaratuak. Ez dakigu zergatik izan duen liburu hau egiteko gogoa, ondo pontzen omen daumeekin eta zoruekin eta lehenengo apeka izan zigunez, aspalditik du dugume ipuinak entzuteko gogoa. Elduek e, benetako txak dituzte horiun, bueno, ipuiniak geroago eta gutxiago konprenitzen dituelako. E, Ipuini hauek hau txezberdinetan entzunten dira ere, badago zede bat, e, Zize, Cabo Berdetik, Digo Armando, Ekuadorretik, eta Mohamed Algeriako tipo bat, Ipuinak ere kontatzen, iparre, iparre, ipar... Zeran ditzen da, ipar polo norten? Eta, <risa> kit. Ipar polo, polo, hori. Ipar <risa> polo tig margaret, orduan hori de, e, zueke kontutan hartzeko munduko zazperreldetako Ipuinak. Urrengo durango kasoka ere egongo gongo daan eta eskeraz da. Ze, beba, Ipuinak euskaraz daude asko, asko, baina igual esain beste ez da, ba, hemen daukagu bat ordida eta bai gainera aukera dago eh, irakurtzeko baina bai entzuteko ere bai. baina bueno igual hobeto irakurtzea eh momentus A ber Sergueiago Joango gara susen susen agendara 2 minututan eh bagatzen bai Agenda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 Bueno, ya tenemos la cita de nada más que salgamos de aquí, como todas las semanas. <risa> es increíble, todas las semanas hay una mani según salimos de aquí, una concentración o algo, para que no nos aburramos. Entonces, hoy nos toca ir a las 8, a la Rico Plaza, donde la Asociación de Vecinos del Carmen, Rontegui, San Vicente, Zobazo, Pega a la Asamblea de Parados, toda la gente que hemos dicho antes, convocan a la ciudadanía a reclamar al Ayuntamiento la puesta en marcha de políticas sociales acordes con las consecuencias que la crisis económica está generando en familias de Maracaldo. Pero tamén a las 8 tenemos otra cita, con lo cual nos vamos a tener que dividir. A la Sipo, Kulturbero, proiektua. Ordun sortxitan, musikerria, musika urbanoa, konxertu ab, hiphopa, eta ondoren, konxertu acústikoa. A la Eta ez dakigu orain dize garturenzen, hemen ez baina, supotxatzen da, gaur makala desalojatu dutela, orduan ez dakigu zerbait egongo denik, e, baina, bueno, adie gomba de espada. A ver, Bia, Larúmbata, la Saspían, Koblacari, eh, Egunada, Gasteche, Kukuchan, Ane Gongo da Gawes una gala de circo, por la tarde talleres, eh, representaciones, eh, estarán todos los cirquenses, acrobatas y, y demás, y clowns y de todo. Y más eh, orrekalde y bueno eh, invitamos a la gente a acercarse porque el ambiente es bonito bonito Gañeravia Lere bada altza sun internacionalista alguna eh askapena erakunda kantolatuta eta go izango izete gausak ba barantze eh txistularia txitilaria danchat porrocho libondo landaketa poesia, si ero gero Erivaskaria eh bertsolaria Palestina komusikarias eh ekitaldi politiko eta manifestazioa Joseba Tapiarekin romeria callejita batujada ta Techa, bueno, Millaca Concerto, Millaca Gausa y Aral Así que la gente internacionalista Aral Chasun y la gente estudiante, Alikasla Berchalea en Arrasate. Oiga. Oh yeah. Ez igandean, eh Zigandean egongo eh, da, eh, eh, eh, da Palestinaren alde konzentrazioa harriagan uste dut. Eta aztelenean, Sare antifascista hetero heterofascismoaren aurkako kontzentrazioa antolatu du. Izango da Astelenean 7 ertidan harri gaurrean Bilbon. Sergeiago, aste artean, amarra, eh, itxaldia, krisi harien antxuteko aurre jurado, Sas pireta bat xarnagui nagusietako areto nagusia. Oi, en la junta generales de Uztama. <risa> Menudo <De> nombre, <risa> nuevo nombre más difícil. Madre mía. Bueno, pues que me gané jurados una economista que la verdad es que dice cosas muy interesantes y invitamos a la gente a que vaya a escucharla porque tiene un punto de vista interesante sobre lo que está pasando, por qué, para qué, a quién beneficia y bueno, está bien que ir a, ir a escucharla para para que podamos luchar contra ellos. Ostegunean gero amabian, an macrobiotika itzaldia. izango daro Tabernan Barakaldon eta macrobiotikari buruzko jaurlar dandaldiak antolatu dira. Eta liburuaren aurkezpena Tap, Las razones del no. Ez daki. Non? Bai, eta noiz? Orduan, ba, esu kontatuko. Dauden gogoitza izango da arratsaldean. Ah, vale, la Gogoitza Fernández del Camposen. Eta hori da guztia. Bueno. Ba bueno, jarriko dugu musika piskat eta azken ipunchoa edo azken goi ipo... bueno, pasarchoa edo pasarchoa pasar bai <tutu> irakurko dizue. Pero arte Magdakeko iparraldean bada errizka bat, errizkan bada arrisko etxola bat, etxolan bada familia bat, eta familian bada ume bat. Umeak goizero atontzen du oiatokia, goizero beten da eskolara, goizero egiten ditu berotoiak. Ar arratxaldero egiten du jolaserriko beste umeekin, arratxaldero laguntzen die gurasoei etxeko egin beharretan, arratxaldero egiten du otoi berriro. Gauero, afaldu ondoren, koplarik egin gabe joaten da lotara, eta gauero, ipuina kontatzen saio ean, egindako lanaren osker, eskeronez. Bombak lehertzen hasten direnean, umeak zer da, galdetzen du, eta ez ere ezaten zaio. Beldur naiz egiten du aldarri eta ez izan erantzun, ipuina kontatzen dion bitartean. Kilometro batzuetara ihertzen azida, bazak eta umeak begiak itxiritu. Ipuñaren Elrildera joan da eta alfombra magikoarekin egoan bere burua zabaltzen saiatu da Bonbetatik zutan dauden hidietatik Patientziari ez duen mundutik eta itxutasunean itxu galdutako gizon emakumeen handdik Irategilmenek Ya tenari gara ya, urrengo azte, azte, bueno, urrengo <risa> ziralean egongo gara. Ezkerrik asko, izazo, botelletan egotea <risa> gati, ezkerrik asko alaitz. Eh, azte lenean tastazene egongo gara. Bai. Hori bai, eta hori bai. Hori da gero kuekunea ere visitatu, www.erricolore.org, eh, Facebooken eta Twitterren eta olako edo zein... <risa> Eh, red socialetan... Somos unhas modernas. Baiz, unhas Eta a mi eskerzun arra... Eta eskerrik asko olatxe, olatxe bebai egiteko prestatzeko irratzaioa. Eta nore gongo da? Ba, ez dakigu? Musuchus, olas, lo egiten ari zara! Agur! <risa>